Bueno, iban pasando las pastillas del abuelo y ¿tiene que ver con que ayer era el día del enfermero y la enfermera? Puede ser, puede ser también que tuviera algo que ver con el evento que va a estar ocurriendo mañana, mañana 23, mañana sábado, este, con un evento, con una cena show, ¿eh? Es una cena show, ojo, no es para cualquiera, ¿viste? Pero es una cena show que tiene, por supuesto, un fin solidario y es por eso que ya estamos en contacto, con Axel Aberkorn. Buenas tardes Axel, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien y muy entretenidos en la siesta que nos fue, estábamos bailando un rato porque tenemos entendido que es muy saludable y también sabemos que si hay una mirada sobre la salud, una mirada bastante particular, es la tuya. ¿De qué se trata Axel esta cena show que va a estar realizándose mañana en el Salón de Cipos? Eh, sí, la cena show es el 23, como vos dijiste, a partir de las 21 horas Mira, la cena se trata, eh, a, es a beneficio de la fundación, la fundación Ubuntu A quien represento eh, Te cuento un poquito, la, la, la cena va a estar eh, programada con, con eventos, con shows Que vienen con Caro Rabe desde Córdoba Eh, viene Damián León de Bahía Blanca y Santi Cora y Corazón Moral acá de Santa Rosa. Así que va a estar cargada de música, de buena compañía, eh, con, con información bellísima porque vamos a estar difundiendo sobre, sobre los proyectos de la Fundación, los proyectos que, han, que, han, que se han realizado, los, los proyectos actuales y los futuros que van a tener lugar en África del Este en África del Este. Esto le puede llamar un poco la atención a alguna santaroseña, algún santaroseño y mientras te digo esto voy compartiendo en nuestra fanpage de Radio Kermés el evento, este evento que es la primera cena show, la primera cena solidaria de la Fundación Ubuntu. ¿Por qué vamos a estar pensando en África, Axel? A ver si nos podés hacer una liación con ese con ese otro continente. Bien, mira, Eh, sí, como dijiste la Cena, eh, es importante que se recuerde que la Cena sea beneficio eh, para solventar, por supuesto, los gastos de la fundación, con el objetivo de difundirla, principalmente difundir la fundación, porque eh, somos una ONG pampeana, eh, que de hecho es la única ONG Pampeana con, que realiza cooperación internacional en proyectos de salud. Eh, entonces, como ONG sabrán que nos. No tenemos no, no no somos solventados por el Estado o por empresas. El dinero de la Fundación para solventar los, los proyectos de salud sale de personas como cualquiera de nosotros que donamos a la Fundación para que funcione y poder solventar los gastos. ¿Por qué, por qué África? Bueno, en realidad es uno de los tantos proyectos. Tenemos uno que está funcionando como centro de salud en Nicaragua, en Centroamérica... Estuvimos trabajando también en Argentina eh, el año pasado, en el norte de Córdoba, cerca de Santiago del Estero, ¿no? limítrofe con Santiago del Estero. Eh, estuvimos trabajando en Uganda, en África del Este también, y ahora nos vamos a un nuevo proyecto eh, también eh, en África del Este, precisamente en el norte de Kenia. Vamos a estar trabajando entre las localidades de Kakuma y Calubeye, en donde se encuentran los campos de refugiados, eh, los cinco campos de refugiados más grandes que hay en la zona. Muy bien, muy bien. Es obvio, es obvio eh, Axel el, el porqué de, de, de la necesidad de una de una salud este, digamos, este, cómo sería auxiliar a lo que pueda ser eh, la salud oficial en algunos de esos lugares del mundo. Tal cual. Este Tal es, cual. es muy obvio. Somos... Sí, Contando. Sí, sí, sí, nosotros nosotros abordamos mucho lo que es y hacemos mucho hincapié en lo que es la salud comunitaria a diferencia del sistema común de salud que tenemos, que hasta hoy funciona con, con, sus, con sus problemas, pero que es un modelo biologicista bastante tradicional y estático, en donde construimos un lugar y esperamos que la gente llegue. Nosotros, a diferencia de eso, lo que hacemos es eh, difundir, apoyar, eh, promocionar lo que es la salud comunitaria, es decir, sería casi al revés, donde nosotros vamos a, a abordar las comunidades donde se encuentran las comunidades. Entonces, desde, desde, desde este concepto, nosotros abordamos comunidades donde no existen centros de salud o no existen sistemas sanitarios que aborden a estas poblaciones. Directamente, es no que, existen. No existen, exactamente. Por ejemplo, en la localidad de Las Cuchillas, donde tenemos nuestro centro de salud, Eh, y donde realizamos, la, la, la nosotros realizamos caminatas constantemente toda la semana por la selva, en donde vamos a asistir a la, las personas que... En ese lugar, por ejemplo, somos la un, el único centro asistencial que, que tiene el pueblo. En las cuchillas eh, en Nicaragua está contando Axel, se entrecorta un poquitito Axel por ahí la comunicación, pero digo eh, en las cuchillas en, es en Nicaragua digo y ahí los pobladores ah, eh, los pobladores están muy dispersos, eh, cómo es el, el lugar digamos, como para que uno se pueda imaginar o una se pueda imaginar eh, qué tan difícil es ir a ir a ver el médico digo o a la o a la médica. Bien. Sí sí sí sí sí sí. Mirá, Las Cuchillas es un pueblo que se encuentra ubicado en las faldas de un volcán, volcán madera, que es muy selvático, eh, en, un, en una isla que se llama Ometepe. Eh, en este pueblo no hay centro de salud ni, ni, ni llegaba la, la asistencia médica. Eh, por eso es que cuando nosotros empezamos a trabajar hace cuatro años en ese lugar, eh, no, no, hacía por lo menos... 10 años o más que no veían un, un, un personal sanitario, ¿no? Un profesional sanitario. Es por eso que empezamos a trabajar en el lugar. La verdad que es un lugar súper complicado en el sentido de, eh, de acceso, me refiero, ¿no? Porque como, claro. como es una selva, son todos senderitos donde te van llegando llevando a distintas casitas eh, que están dispersas en la selva, de la montaña. Eh, de hecho, cada vez que tenemos que bajar a algún paciente para poder internarlo, además, te, te cuento, se, hace un, se, se coloca el paciente en una maca paraguaya, se coloca un palo a lo largo y se prepara un equipo de hombres que van bajando la montaña por la selva con el paciente recostado en esta maca paraguaya. Hasta antes se hacía hasta la ruta, que eran varios kilómetros, para poder llegar y teniendo la suerte de que alguien pasara, si no había que caminar y caminar, caminar, hasta poder llegar a un centro de asistencia. Hoy, por suerte, estamos nosotros en el lugar, así que los pacientes se bajan hasta nuestro centro de asistencia y eh, ahí ya coordinamos eh, con el MinSA, que es el Ministerio de Salud, para que nos envíen una ambulancia que está a 40 kilómetros del lugar. Pero ya tenés la contención ahí del, del paciente o de la paciente al pie de, de, este, de este volcán, digamos. Tal cual, tal cual, sí, sí. A ver, te tiro un detalle más. Eh, hace, logramos hacer que hace un año eh, eh, bajamos la estadística de internación pediátrica por vías respiratorias, las bajamos a cero. ¿Por qué? porque estamos haciendo toda la asistencia en el, en el lugar, tenemos los equipos, tenemos los profesionales, entonces solventamos las patologías y las resolvemos en el momento, cosa que antes la mayoría de las internaciones se daban porque no había acceso a, a la salud y cuando el chiquito llegaba al hospital, llegaba en, en la peor de las situaciones, por eso se, se, se realizaban las internaciones. Hoy... Hoy ya no no tenemos, por suerte hasta ahora no estamos teniendo internaciones pediátricas porque estamos resolviendo todo nosotros. O sea, eh, ha habido una sustancial mejora en ese sentido, por lo menos para, para el mundo de los pacientes más pequeños. Axel, eh, si, si no tengo mal entendido, eh, vos mismo te involucraste en la construcción de este lugar de este centro sanitario. Claro, sí, sí, sí, la salud comunitaria es muy amplia, es muy amplia, o sea, desde, desde la construcción de un centro de salud desde el andamio. la entrega de medicamento. Muy bien, muy bien, y cómo cómo es, o sea, ¿cómo, cómo se te dio por trabajar y cómo hiciste para poder construir el centro de salud y también porque el centro no es nada más un techito, sino necesitas una provisión permanente de elementos, de medicamentos, sí. ¿Cómo, ¿cómo se financia esto, digo, la fundación? o en ese en este caso específico, eh, el Centro de Salud de las Cuchillas? Bien, eh, el Centro de Salud de las Cuchillas la financia la Fundación y la Fundación es financiada por eh, algunas donaciones de personas que mensualmente se, se inscribe en la, en la página de, de la Fundación, si usted puede ingresar a Facebook, Fundación Ubuntu, o Instagram, eh, con el mismo nombre, Fundación Ubuntu, ahí ingresan al link donde dice la foto principal, dice quiero donar, y usted toca ahí y lo dirige a un, a un link de Mercado Pago, en donde usted, son simples, muy muy simples pasos, en donde usted pone el dinero que usted quiere donar. No, acá no hay límites, eh, no hay mínimos. Lo que usted quiera puede donarlo y mensualmente se debita. Gracias a la gente que quiere ayudarnos, eh, estamos pudiendo con muy pocos recursos, pero bueno, vamos haciendo ahí un poco de malabares y vamos consiguiendo eh, la mensualidad porque todos los meses se, se paga la farmacia, ¿no? se compra la medicación para reponer y eh, se le paga el salario al médico, es el único que hoy está cobrando un sueldo, es el médico de allá, eh, isleño, por suerte, el resto de todo el personal que estamos trabajando en la fundación, todo es a honor, nosotros no cobramos sueldo, Eh, pero el médico sí está cobrando un sueldo. Y la compra de medicación, además de pagar los impuestos y demás no del centro de salud. Eh, esto es gracias a, la, a las donaciones de la gente. Así que bueno, ese es un medio de, de donar. Si alguien quiere participar, puede ingresar por, las páginas, por la página web o, o en las redes sociales. Muy bien, muy bien. Le recordamos a nuestra audiencia que vos te recibiste, eh, sos de acá, sos pampeño sí. este, y te recibiste sí. en Córdoba de enfermero y de paramédico, ¿está bien, Axel? Sí, yo soy pa yo soy enfermero y eh, me dediqué al menos 10 años, los primeros 10 años lo hice en emergencia, sí, sí, sí, sí me dediqué exclusivamente a emergencia. A partir de ahí empecé a, a incursionar un poco más en lo que es la salud comunitaria que realmente es bellísima. Qué bueno, qué qué qué recorrido tenés, digo, porque estamos hablando nada más de uno de tus trabajos acá en, en América. Estamos hablando de un lugar en, eh, en Nicaragua. Ahí estoy compartiendo, mientras conversamos, estoy compartiendo en la página, la fanpage de la Fundación Ubuntu, Axel. Para que nuestra audiencia... Genial. Así también estuve compartiendo hace unos segundos el evento propiamente dicho para la reunión de mañana, esta cena solidaria, en donde van a estar desfilando, bueno, una cantidad de artistas, pero te decía qué meritorio, qué, tan, qué, qué, qué tanto recorrido, qué tanto kilometraje, Axel, este, por, por Latinoamérica, por el mundo, y ahora este, cada vez desplegando más esta tarea en, en África, ¿Qué, qué, sí. ¿qué mirada empezó a crecer en vos que te hizo fijarte estos horizontes? Bueno, la, el, el, el hecho de ser muy muy orientado a la salud comunitaria que va de la mano con, con la humanidad, ¿no? La salud comunitaria nunca va de la mano de una empresa, a diferencia de, sí, todos mis años de, de, de experiencia en emergencia que generalmente se da desde una perspectiva más empresarial, eh, trabajando como empleado de, de áreas privadas. En cambio, en la salud comunitaria uno trabaja desde el pueblo, y es una, un trabajo mucho más humano, mucho más ardequecedor. Eh, por esto, por esto y, y viendo un montón de cuestiones de desigualdad, de, de violación de los derechos, principalmente en estas áreas donde yo he ejercido, es que vi la necesidad de cambiar, o al menos desde, desde mi profesión, desde mi conocimiento, aportar en una sociedad en donde aspiramos a intentar cambiar el sistema de, de salud a un sistema de salud mucho más comunitario, más holístico, en donde se aborda a la comunidad desde el pueblo y desde el todo. ¿no? Recordá que, que la, la, un pacien, una persona enferma no es solo una persona que tiene una patología biológica también hay cuestiones sociales en donde afectan a la persona. Entonces, la salud comunitaria, la salud como tal, es extremadamente amplia, amplia y, y bueno, y viendo lugares, sociedades que realmente no cuentan con ningún tipo de sistema, están completamente aislados, no hay nada, eh, como por ejemplo en el caso de Cationdo, en Uganda, donde también estuvimos trabajando, eh, era, yo, yo era el único personal sanitario. Entonces poder llegar a estos lugares y, y poder cambiar esto, o al menos poner mi granito de arena eh, para mejorar la salud, eh, esto es realmente fantástico, enriquecedor y realmente muy sano para las personas, no para la sociedad como tal. Eso es estremecedor, lo que estás contando de digamos de ser el único personal con alguna formación, este es, es, es, es, es, es impresionante, pero además eh, abrís los ojos y ya empezaste a laburar. Axel, ¿cómo es, ¿cómo es el... Está bien que podemos pensar o entender que en la Argentina estamos bastante distantes de esas realidades, que nuestro sistema de salud público es un fenómeno y que más presente o más ausente la Argentina tiene otros paradigmas. Pero también sabemos que hay flores de bolsones de pobreza, de lugares que están más alejados de los centros de, de salud de lo que deberían. ¿Cuál, cuál es tu mirada sobre, sobre la los bordes de la Argentina, esos, esos lugares que por ahí este, de los que nos olvidamos frecuentemente. Sí, sí, sí. sí Mira, eh, la verdad es que me han preguntado, por ahí me lo han hecho de otra forma la pregunta, pero me han, me han cuestionado el hecho de por ahí trabajar en esos lugares, no tanto en la Argentina. Mira, Argentina, a ver, para empezar nosotros vamos a lugares donde no existe nada, con claro. lo cual ya o sea, ahí te cambia, te cambia todo. En Argentina tenemos una cantidad de recursos, y una cantidad de profesionales que es, pero incontable, incontable. La verdad que, por suerte, ¿no? Por suerte. Claro. Lo que pasa es que hay una mala distribución de los recursos, y hay una cuestión política muy fuerte, más allá del color político, más allá del color político, no me meto en política, simplemente hablo de lo que es política como, como gobierno, ¿no? Claro, claro. Eh, nosotros, por ejemplo, por ejemplo, estuvimos trabajando en el norte de Córdoba, cerca de Santiago del Estero, Eh, abordando a toda una comunidad, llevamos equipos, llevamos todos los profesionales, cardiólogos, psicólogos, pediatras, clínicos, emergentólogos, enfermeros, psicólogos, llevamos todo para allá. Armamos una farmacia. ¿Sabe qué? No nos dejaron trabajar. Tuvimos casi dos años intentando. No pudimos trabajar. ¿Por qué? Porque la, la parte política de este lugar no quería que, nos, que, que estemos. No quería que estemos porque visibilizábamos lo que estaba pasando. Niños sin vacunar. Eh, una cantidad... De, una cantidad, un porcentaje altísimo de pacientes con chagas masas, pacientes sin medicación, pacientes sin, sin di, di, di, diagnóstico, eh, era, realmente, era, era realmente alarmante lo que estaba pasando, pero a pesar de esto, a pesar de esto no, no, no nos permitieron seguir trabajando. Nosotros dejamos de trabajar, pero hay muchísimas ONG trabajando en Argentina que se quejan constantemente y denuncian el acoso, tanto político como de seguridad. La, la misma fuerza policial usada por la política para, para acosar, detener, secuestrar la medicación a las ONG que están trabajando. Realmente es una situación bastante complicada y... Nos haría falta, es una Axel... Pena, es una lástima. Nos haría falta un poco aprender este un poco acerca de, de esta calidad cultural que hay en en África que tiene que ver con el nombre de la fundación digo no porque Ubuntu es esta sí. palabra esta palabra que tiene que ver con una cuestión ética con, con la lealtad con las relaciones entre las personas este nos haría tal falta cual. aceitar un poquito ese ese lado no oh, qué le parece tal cual como usted dice Sí sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Axel... Es una lástima, ¿no? Es una lástima. La verdad es que, bueno, son muchas las cosas que hay para mejorar en nuestro país y por supuesto que esperamos sí. que, que la clase política este, siempre esté mejorando y que, que esté a la altura de las circunstancias con el paso de cada día, porque son muchos los desafíos. Sobre todo teniendo tanta riqueza de recursos, como vos decías, en un país tan grande, tan extenso también como el nuestro, este quizás este, debiera estar mucho, mucho mejor ajustado el tema de la salud. ¿Por qué entonces este, se volvió fundamental para vos este, la cuestión de la medicina comunitaria? ¿Es solamente la mirada sobre lo comercial y lo empresarial del mundo de la medicina que te llevó a eso o también hay un costado cultural? No, no, no, no. Eh, a ver, desde, desde el BAMO yo arranqué por una cuestión, hubo un, un, un fuerte movimiento personal, digamos, ¿no? Había una, unos conflictos personales de en cuanto a este sistema claro. eh, que, que me llevó, a, que me movilizó, sin duda, me movilizó y me llevó justamente a lugares donde la idea era crear, como te digo, proyectos de salud eh, con, con la población, con la población y para la población. ¿Cómo, ¿Cómo lo explico esto? Por ejemplo, el Centro de Salud de Nicaragua fue construido por nosotros y por el pueblo. Claro, claro. Entonces, desde este lugar uno adopta a estas instituciones como propias, se le da mucho más valor. Claro, claro tal se, cual se, sí sí se sí entiende, sí además además tenés a la a las a la comunidad este involucrada cosa que también mejora la relación entre las personas y este quienes se involucran en o, o los usuarios Al de cual. salud y quienes quienes están brindando esa esa mano esa mano solidaria me imagino mira nos faltarían un par de horas para poder hablar sí. largo y tendido sobre tu experiencia Eh, en África, y sobre el devenir de tu trabajo, este, me imagino que también te cruzás con otras, con otros, este, eh, por esos sí. por esos este, horizontes. Pero Axel, la verdad es que por ahí no tenemos tanto tiempo y vamos claro, a volver no, al tema siento. de la cena de mañana en el Salón de Cipos, en la avenida Palacios al 900, donde vamos a poder asistir a, a las anatemas, de, de a también Santi Cora de con Corazón va. Morales... Damián León, y, y bueno, ahí tienen la posibilidad entonces las personas que quieran colaborar con la Fundación Ubuntu y con Axel Abercon con esta sí. mirada de este, la medicina no comercial, de la medicina comunitaria no, no, no, no, y de la Exacto. mano humana involucrada, ¿no? Te, te estoy viendo ahí en una foto en el Centro de Salud de las Cuchillas. La verdad es que es impresionante, Axel. ¿eh? Un trabajo... Sí, sí, este sí, realmente bellísimo. bellísimo. Y realmente da unos resultados eh, increíbles. Eh, son procesos, son procesos como todo proceso lleva su tiempo, ya estamos de cuatro años trabajando allá, pero hoy realmente, en mi último viaje en, en, en abril, se veían resultados realmente asombrosos, realmente asombrosos cómo ha cambiado la salud de un pueblo, salud de un pueblo entero. Eh, y, y con tan poco, ¿no? Porque realmente somos una ONG muy chiquitita. Nosotros no somos Médicos Sin Frontera. Somos un, una ONG muy muy pequeñita que hacemos todo el esfuerzo, pero que sin embargo se puede realmente observar y se puede realmente hacer un cambio a nivel a nivel poblacional, ¿no? A nivel social. Claro. Aparte eh, de antes, lo que devuelve eso, ¿no? Al corazón. Oh, bueno, sí. Sí, sí. Yo, yo le comentaba a alguien... Eh, yo yo me siento rico, muy rico, pero no tengo dinero, pero me siento muy rico a nivel emocional, a nivel humano, claro. y a nivel profesional, que sin duda me lleva a otro nivel, ¿no? La verdad es que es totalmente entendible y nos imaginamos que tenés bien, bien ancho el corazón, tan ancho como como el lomo por ahí, para ponerlo en la construcción de, de esos centros de salud. Axel, la mejor de las Exacto. suertes y ojalá Gracias. Que, Gracias. que la respuesta... Sí, sí, sí, cómo no. Está el micrófono a tu disposición. Por favor, agradecer agradecerle a Marcelo Pedontá, que es secretario de Trabajo, que gracias a él nos gestionó con Darío Caselli que es secretario de CIPOS, el salón que nos donaron. Muy bien. Y, lo quiero agradecer porque realmente... Hemos recibido muy pocas donaciones, pero gracias a ellos recibimos el salón que es donado. Muy bien, muy bien. Mirá, yo te iba, te iba a cerrar, este, más o menos, pero te iba a dejar el micrófono a disposición para eso, para los agradecimientos. este Y la última consulta era sobre el particular ese de las donaciones. ¿Cómo te fue? ¿Cómo esperás que te vaya mañana con este encuentro en el salón de Cipos? Que, por supuesto, esperamos que la concurrencia esté a la altura de la oportunidad este, de, de esta circunstancia fenomenal para muchos muchas y muchos que seguro no tienen problemas en colaborar con con un gesto solidario eh, para hermanos y hermanas, de tanto de acá como de todo el mundo, porque al final vos sos un hijo de esta tierra también, Axel, así que... Bueno, así lo dijiste, y eso es lo que yo siempre hago mucho hincapié, en que muchos me dicen, pero trabajar acá o trabajar allá, son niños, son personas, somos todos humanos, y somos todos hermanos no importa el color de piel o el lugar donde hayas nacido somos todos somos todos hermanos no si no nos apoyamos entre nosotros entonces Eso. qué nos queda es muy sencillo también de entender Axel la verdad es que mucho sí. mucha suerte para el emprendimiento de mañana para esta primer cena solidaria y vamos que todavía Axel ha con gracias gracias por este por este por este ratito che gracias a ustedes a ustedes por ayudarnos y por difundir la la fundación que va eh, la fundación y la cena que va a ser realmente hermosa y cargada de música y de buena comida y de pasar un, una noche distinta en Santa Rosa, algo que, que creo que no se ha venido haciendo mucho y bueno, para nosotros es nuestra primera vez, así que con un poco de miedo y, y muchos nervios pero bueno, creo que la vamos a pasar linda, la gente, los artistas son maravillosos y creo que, que va, va a ser una noche una noche fantástica y bueno, van a poder informarse un poco mejor con nosotros y con la gente del cuerpo directivo, eh, quiénes son, quiénes somos, dónde estamos, y, y eso lo van a poder ver ahí en la cena. Así sea, Axel, así sea. Que tengas buen resto de la jornada y gracias otra vez. Gracias a ustedes. Ah. Buenas tardes. Quedás Salud. agendado, eh quedás agendado de acá de la siesta que no fue. <ríe> Gracias. Chao, chao, hasta pronto. Bueno, estábamos hablando con Axel Abercon, Hijo de la Tierra Pampeana, que hoy por hoy recorre el mundo dando una mano solidaria desde la medicina comunitaria y está con su fundación Ubuntu al hombro organizando esta primera cena, cena solidaria para el día de mañana en la Avenida Palacios al 900, en el Salón de Cipos. Ojalá le toquemos el corazón y el bolsillo a alguna, a alguno, che.